Padres desconocidos, origen difuso, fecha de nacimiento imprecisa. Unos dicen que cruzó el Atlántico encadenado desde África, otros que se inspiró en la bandera cubana y algunos aseguran que bebió muchísimo del tango andaluz. Nadie puede festejar su cumpleaños pudo haber sonado por primera vez en estas tierras cualquier día de los últimos 30 o 40 años del siglo 19 Y encima, ninguna de las definiciones que se escucharon en el pasado lo definen por completo. Según Dijepolín, es un pensamiento triste que se baila. Sin embargo, él mismo se encargó de transformarlo en denuncia, en documento social... Lo sacó de esos supuestos límites trazados solo por la nostalgia y el dolor. Y está vivo, más vivo que nunca. Siente, ríe, llora y reflexiona a pesar de la fría definición de la Real Academia Española que habla de un baile rioplatense difundido internacionalmente de pareja enlazada, forma musical binaria y compás de dos por cuatro. Lo único que podemos afirmar a esta altura del partido es que el tango creció en los puertos, en Buenos Aires, en Montevideo, en Rosario, y que de ser la banda de sonido de los prostíbulos de las orillas, se empilchó de gala en 2009 para que la UNESCO lo declarara Patrimonio Cultural de la Humanidad. Lo único de lo que tenemos certeza es que músicos, poetas, cantores y bailarines lo convirtieron en la canción de sus victorias y derrotas, de sus amores y de sus desdichas. Para recordarlo o para descubrirlo, el tango será el gran protagonista de los próximos 60 minutos de radio. Radio Nacional Argentina presenta Especiales de Nacional un mundo para descubrir en cada presentación. Una movida cultural de la radio pública en un ciclo único. Único. Para disfrutar y compartir. 12 horas, 7 minutos. Ya pasaron de este sábado 4 de enero de 2014 primero de 8 especiales de cultura popular que vamos a tener entre las 12 y las 13 cada sábado de enero y febrero aquí en la radio pública hoy vamos a hacer una línea de tiempo resumida del tango argentino vamos a meternos en poco más de un siglo de historia donde músicos, poetas, bailarines, cantantes van a ir armando primero la guardia vieja después la primera gran revolución que llegó con Julio de Caro para comenzar a armar las orquestas típicas, la enorme revolución de los 40, y después el tipo que apretó el acelerador demasiado, Don Astor Piazzolla. Así que vamos a recordar todo esto utilizando, echando mano a un muy buen trabajo que lideró Pedro chemes sobre finales del 2013 que se llama Tango y Origen. Allí Pedro lo que hizo fue rearmar esa línea de tiempo, época por época, metiéndose en cada uno de los arreglos de los más grandes. Y de esa manera logró en un puñado de temas ese ese resumen, esa síntesis, donde es tanto más importante lo que queda afuera que lo que uno puede mostrar en 60 minutos de radio. Polo, ¿cómo va? Muy buenos días, bienvenida. Buenos días, qué lindo encontrarnos otra vez. Sí, señora. De este lado, ¿Cómo ¿no? anda usted? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Acá andamos bueno, disfrutando de los de mates del tango. ¿Amargo? Amargo, por supuesto. Eh. Eh, somos así nosotros. Eh, podemos dar ya los teléfonos, claro, sí, para señora. que se comuniquen al 0810-222-0870 o al 4999-8700. Vamos a los primeros sonidos, los que tienen que ver con esos anónimos populares que fueron tomados inmediatamente por la Guardia Vieja para comenzar a formar lo que significó el tango entre finales del siglo 19 y principios del siglo 20 Cuenta la leyenda que por allí lo primero que llegó a estas tierras fue la milonga y que justamente llega de la mano de los soldados brasileños del ejército grande de Don Urquiza que llegó junto con los brasileños para destronar a, a Rosas en la Batalla de Caseros y que cuando se quedaron comenzaron a armar entre mediados del siglo 19 y los últimos 30 años de ese centenario, el ritmo de la milonga. Después después llegaría el tiempo del tango. Pero uno de esos grandes anónimos populares fue el Queco y Bartolo.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 Por estos sonidos, Arolas, Mafia, Greco, Villoldo, comenzarían a edificar el futuro. Guitarra, flauta y violín. Esto es lo que se escuchaba desde finales del siglo 19 Después, cuando tomó el barco y cruzó el Atlántico y llegó a Europa, será el viejo continente el que agregue clarinete, tuba, fagot, flautín. Y de esa manera se terminó de armar el sonido que reinó entre finales del siglo 19 y principios del siglo 20. Hay mucho de habanera, hay mucho de tango andaluz, de tanguillo andaluz mezclado con los tamboriles africanos que por entonces sonaban en el río de la Plata. Y a toda esta historia hay que sumar sambas huellas estilos y milongas que iban de adentro hacia afuera del interior del país al puerto de buenos aires uno de los primeros grandes éxitos de esa etapa de la guardia vieja fue el esquinazo de de Ángel Villoldo, 1902. Un tango que fue prohibido por los edictos policiales, porque resulta que cuando se llegaba a los golpes rítmicos, para en el papapap, los tipos parece que rompían el boliche. Y entonces llegó un edicto policial y prohibieron el esquinazo. que los esclavos negros del sur de los Estados Unidos se comunicaban a través de sus tambores en las plantaciones de algodón. Cuando el amo descubrió el asunto, chau tambores. Y entonces los esclavos negros descubrieron que el amo tenía otro instrumento y se apoderaron de la guitarra. A partir de apoderarse de la guitarra nació el blues. Algo similar, cuenta la leyenda, terminó pasando aquí porque producido la derrota de Rosas, en la batalla de Caseros, el gueto negro de Santelmo cayó en desgracia. Eran un montón de etnias, un montón de repúblicas, todas juntas, cada uno disfrutando de sus diferencias y, a, y fundamentalmente también de sus coincidencias. Cuando comenzaron a callarse los tamboriles, cuenta la leyenda, que es cuando comienza a nacer la milonga, la cruza, ...entre los afrobrasileños y los esclavos que habían quedado varados... ...en el barrio de Santelmo, terminó con aquello de la milonga. Milonga era algo así como la palabra, así viene del portugués... ...derivado de un montón de, de dialectos y de, y de sinónimos. La milonga nace entonces quizás producto del silencio de los tamboriles. Llegaron con la guitarra y de la misma manera que nace el blues... Bueno, de esa misma forma, el tango empieza a cobrar un nuevo envase. Nos vamos a 1905, pero recién en 1920 será Juan Pacho Maglio quien le ponga nombre a El Yolón. Había mucha música dando vueltas por la ciudad. Y así como sucedió con el folclor y de Andrés Chazarreta, alguien tenía que empezar a recopilar todo aquello que era parte del tesoro popular. Y el tesoro popular tenía un solo... Una sola forma de sostenerse que era la tradición oral los tipos que llevaron la tradición oral pentagrama son los que terminaron resguardando el tesoro el violón juan pacho maglio en la versión de pedro chemes <música> Está el primer gran cambio, la llegada del bandoneón. Un invento alemán para intentar reproducir el sonido de los armonios de las iglesias en cada uno de los festejos, casamientos o, o entierros, fue el producto del bandoneón. Para otra cosa no se lo usaba en Alemania. Cruzó el Atlántico y nosotros encontramos la forma de arrastrar ese sonido por el gris de Buenos Aires y transformarlo en algo así como la nueva cadencia del tango. Se va yendo la guardia vieja, guitarra, violín y flauta. Y aparece, reemplazando la flauta, el bandoneón. De la mano del bandoneón, la primer gran revolución que da la guardia vieja. Y aparece Julio de Caro, será el tipo que organiza las primeras orquestas típicas. Eso que se denominaba la orquesta criolla. Se agrega el contrabajo, todavía no llega la hora del piano, pero se va armando el nuevo sonido, el sonido del siglo 20 A ver, por ejemplo, Palomita Blanca, Anselmo Ayeta. Ya estamos a finas de la década del 20 1929. El sello de esa época será la cumparsita, mediados de la década del 20, Uruguay, Montevideo, Gerardo Matos Rodríguez, un tipo que quiere armar una canción para la cumparsa de los estudiantes de medicina y eso deriva quizás en el tango símbolo de todos los tiempos. Llegará, esto es lo que dicen los técnicos en la materia, el tiempo de los sonidos europeos, el tiempo de comenzar a meter una pata en la música clásica y comenzar a traerla para armar pequeños arreglos, pequeños giros y va a comenzar a crecer esa música que ya lentamente comienza a dejar de ser la banda de sonido de las orillas de la ciudad de Buenos Aires y lentamente comienza a salir de los prostíbulos para acercarse al cabaret del centro. Llegamos al tango canción, dato fundamental para un antes y un después en la historia de la música de Buenos Aires. Pascual Contursi, 1916 y Mi noche triste. Y ahí aparecerá Carlitos, porque la impronta de Carlos Gardel, un hombre que fundamentalmente se inventó a sí mismo cuantas veces pudo, lograba por primera vez un 3 de enero de 1917. Aparece esa historia en tres minutos y monedas, resumida con el envase tanguero. A partir de ese momento hay un nuevo tango en la ciudad de Buenos Aires. Había nacido con mi noche triste el tango canción. Quería que vos eras mi alegría y mi sueño abrazador para mí ya no hay consuelo y por eso me encúrdelo pa olvidarme de tu amor cuando voy a mi cotorro y lo veo desarreglado todo triste abandonado me dan ganas de llorar me detengo largo rato campaneando tu retrato pa poderme consolar ya no hay en el bulín aquellos lindos frasquitos arreglados ...con moñitos, todos de un mismo color. El espejo está empañado si parece que ha llorado por la ausencia de tu amor. De noche cuando me acuesto no puedo cerrar la puerta por dejando la abierta me hago ilusión que volver Si em perecemos mis cochitos a tomar el combatecito como si estuviera voz. Y si miras la caterera, cómo se pone caberera cuando no nos ve a los dos. La guitarra en el romero todavía está colgada, sus cuerdas vibrar y la lámpara del cuarto también tu ausencia ha sentido porque su luz no ha querido mi noche triste alu. Estamos recreando cada una de estas versiones Estamos armando esta línea de tiempo Con la historia del tango A través del trabajo de Pedro Chemes Que sacó sobre finales del año pasado Tango y origen Escuchabas a la voz de Fernando Rodas Recreando Mi noche triste Nacía el tango canción Hermano, te escucho Estoy preparando la comida en mediodía si sí, el tango patrimonio cultural de la humanidad la UNESCO lo reafirmó también los papas primero dijeron que no y después que sí pero bueno te digo una cosa para mí, después de todo lo bien que lo acotaste resta una cosa el tango hermano es que te quería que vos eras mi alegría bueno Medios días medio día Bueno, quería decir que soy Olga de Xana Pacheco y estoy contenta porque esto del tango me suena a historia y me encanta la historia, la historia de cada lugarcito, de cada costumbre de Buenos Aires. Yo soy, yo soy porteña y amo a mi nación argentina. Buenos días, es muy grato escuchar este programa de tango, con la Colo Berino, con Gustavo Campana, gracias por armarlo para los oyentes de la radio pública. Seguro que están programados los temas, los intérpretes, pero Gustavo, nos gustaría mucho escuchar a la que recientemente perdimos, Nelly Omar, y a su gran amiga Mercedes Simone, que se acompañó hasta sus últimos momentos, y dos grandes también voces femeninas que no están, Susy Leiva y Rosana Falasca. Con bonitos... A propósito, buenos días, de tangos, deberíamos recordar al pibe de la paternal, Oswaldo Frecedo, uno de los primeros intérpretes que actuó en la Ópera de París. Su orquesta actuó en la Ópera de París. Y en Nueva York dirigió la orquesta Arturo Toscanini de 50 profesores en concierto de tango. Oswaldo Frecedo... La abierta, Hola queridos amigos de Radio Nacional, Evangélica de Don Torcuato. Se me acaban las vacaciones chicos, bien. así que estoy llamando a todos los programas de Radio Nacional, mi queridísima radio. Bueno, qué buen programa, la verdad que me hace acordar cuando era niñita y me colaban, siempre estaba la cola de mi padre y cuando iban a los bailes me hacían sentar al lado de ellos yo escuchaba este tipo de música. Muy antiguos son, no sé de qué años son, este me lo dicen. Gracias a todos los llamados, Colo, que van llegando a qué números de al la radio pública. Al 0810-222-0870, también al 4999-8700. Y recuerden que tienen solo 30 segundos para dejar el mensaje, porque alguno que otro se llegó a cortar ahí. Ah, Final nada. y nos quedamos con las ganas. Bueno, hay tres grandes revoluciones, como decíamos antes. Sí. La Escuela de Cariana. Ya estamos en la década del 20 y será Julio de Caro el gran encargado de las formaciones nuevas, que van reemplazando a las formaciones de la Guardia Vieja y van haciendo la orquesta típica. Buedo, Julio de Caro, 1927. Empiezan a llegar las grandes orquestas, empiezan a llegar también los tipos que con ideas nuevas le van a dar la forma definitiva al tango, que en la década del 20 empieza a construir los cimientos del tango de la década de oro, de la década del 40. De Osvaldo y Emilio Frecedo, el 11.1924. Hablamos de tres revoluciones, la escuela de Cariana, la década del 40 y el tipo que apretó demasiado el acelerador, Astor Piazzolla. Pero gran parte de todo eso tiene que ver con el sonido que marca el quiebre. El que termina con la guardia vieja, el de la escuela de Cariana, las típicas. El 11, te decía, de Osvaldo y Emilio Frecedo. Buenos días a todo el equipo, señor Gustavo Campana, un baluarte de la radio, es un gusto escucharlo a usted y a toda la gente que lo acompaña, a la Cristina de Montecastro muy bueno este programa de tango se si vamos a escuchar voces hermosas y el mudito va a estar ¿no? en la programación, me refiero a Gardel, muchas gracias, muy bueno el programa, es un gusto. Buenos días Gustavo querido Oscar de Chacareta. bueno como siempre, ¿eh? siempre estos programas culturales y siempre conservando lo mejor que tenemos, ¿no? Este patrimonio que es el tango, querido Gustavo. Así que gracias como siempre por estas verdadera maravilla que haces, ¿eh? En, estos, en esta querida Radio Nacional y bueno, Arola, ¿no? Importantísimo en esta primera historia. Gracias Gustavo. Buenos días para todos, Campana, un, bueno, hermosísimo el programa que están haciendo, soy aire de tablada, los quiero, no apago nunca la radio, la bajo, la subo, nada más, es así. Así que por eso nos vemos tele, porque es muy lindo escuchar la radio, aprendí con ustedes, un beso grande, feliz año para todos, muy buen programa, gracias. Nelly, libertad a marca, Azucena, Maizane, Mercedes, Simone, el artista Merello, la grande, incomparable y, y terminar terminar como un broche de oro con Virginia Luque, hay otras que quedan en el centro, de las de antes, que pasó con Mercedes Simone. Que... El tango para mí es patrimonio esencial de la porteñidad y folklore urbano de Buenos Aires. bueno primer tango escrito, del el eh, ah, el de rocendo Mendizábal, este, el entrerriano, 1897. Gustavo Equipo, fabuloso, antológico el programa, el mejor año nuevo para todos, un beso enorme, un afecto inmenso para ustedes, para toda radio nacional y audiencia. En la década del 40, el tango se transforma en la banda de sonido de la ciudad de Buenos Aires. Sale de las orillas definitivamente, se olvida de ese origen prostibulario. Se baila en clubes, es la fiesta popular, es una fiesta absolutamente familiar. El tango llega a casa de la mano de la radio, el tango ya es parte de nosotros mismos, década del 40. La yumba y un tipo que al frente de su orquesta demuestra que se hubiera nacido 30 años después, hubiera sido un metalero hubiera sido hubiera estado al frente de una banda de heavy metal Don Osvaldo Publiese, en 1946 La Yumba A de la década del 20, Dijepo lo sorprende con tres grandes postales, gira, gira que Quebachache y Cambalache. Tienen que ver con ese tiempo tan particular que vive el mundo y la República Argentina. Quebró Wall Street y la milladura inundó la ciudad. No hay laburo, no hay guita, no hay nada. Parece hasta que no hay futuro. Y las miserias de la condición humana están en la superficie, están a flor de piel. Fíjate vos qué cambio mete Dillépolo ya a mediados de la década del 40. Comienza a cambiar el país y lentamente comienza a cambiar su poesía. Sale de la misiadura y empieza el tipo de las preguntas filosóficas. No hay tantos tangos que hablen de Dios como aquellos de Dillépolo de la década del 40. No hay tantos tangos que le hagan preguntas sin respuesta al amor como los de Dillépolo de la década del 40. Sale del bolsillo... Y se meten del corazón. Aparecen los poetas de la década del 41 y uno de ellos era mansi Sur, en la versión de Pedro Chemes, Troilo y mansi 1948. San Juan y Buedo Antiguo y todo el cielo Pompeya y más allá la inundación Tu marina de novia en el recuerdo y tu nombre flotando en el adiós la esquina del herrero barro y pampa tu casa tu vereda y el sanjo y un perfume de susos ideal falfa que me escena de nuevo el corazón arenón y después nunca me verás como me vieras recostado en la vid viniera esperándote ya nunca lobraré con las estrellas no esperamaré sin querellas por la noche de Pompeya la casa si la dura suburbanas borbanas y vi amor y tu vendada todo abortado se Buenos días. Eh, llamo porque quiero saber en qué lugar ubican al maestro Juan de Dios Filiberto, al del cual eh, Carlos Gardel ya le había grabado Caminito en la década del 20. Buenos días. Cielo perdido, con pena, y al llegar al Abrazo, campana, feliz año, vamos a agarrar el programa tarde, bárbaro, programó. Me el campeanito, le va a ir un tanguito ahí con la colo. Feliz cumpleaños, campeonato. ¡Ven para abajo, México! Hola, sí, para el programa especial. Hola, Emiliana, soy Laura, a lo mejor me reconoces la voz. Una observación, el tango en realidad no es escrito no en es un compás de dos por cuatro, sino en un, un compás de 4 por cuatro. Hace por lo menos un siglo, ya la comparcita en 1916 estaba, ya se escribió en un compás de cuatro por cuatro, significa cuatro tiempos por compás. Bueno, gracias por el programa, chao. El querido Gustavo Campana, mira en cualquiera de los programas que estés, es un deleite escucharte. Feliz 2014 para vos y para todos tus compañeros de equipo, y para todos los oyentes. Felicidades. Un beso grande. Estela de Chimilco. Sí, buenos días. Soy Susana de Morón. Felicitaciones por el programa de Y quisiera pedir a ver si pueden conseguirme un tango que se lo grabó el príncipe cubano Juan D'Arienzo. O sea, él se lo, llamó, se lo grabó al príncipe cubano y se llama justamente el príncipe cubano y es instrumental. Quisiera, por favor, si lo pueden conseguir. Muchas gracias. Como sucedió con casi toda la música popular, a partir del golpe de 1955, en los medios de comunicación, el tango comenzó a dejar de frecuentar los lugares donde reinaba. Bueno, algo parecido le pasó, por ejemplo, a Antonio Tormo. En el disco 20 y 20 que produjo León Gieco, Antonio Tormo, en una de esas charlas que tuvo con León, dijo yo nunca fui peronista, pero como mi música era la música del pueblo peronista, desaparecí de todas las radios. Bueno, algo de eso comenzó a suceder con los grandes autores, con los grandes intérpretes. No obstante, no obstante, en la década del 50 se siguió resistiendo desde los mejores pentagramas. Carlos Dizarli, Bahía Blanca. va? Soy Alejandra de Mendoza, Radio Nacional Mendoza está transmitiendo desde Buenos Aires y la verdad que es un disfrute absoluto poder escucharlos nuevamente. Gracias, un beso. Había sido arreglador y bandoneón del Gordo Troilo se había armado su propia orquesta y allá por principios de los 50 los sueños de Tanguero dieron paso a un tipo que en realidad quería ser concertista, hombre de la música clásica de pies a cabeza, un tipo que quería olvidar el bandoneón y dejar sus manos en el piano. Y entonces se fue a París a estudiar con la Boulanger. Finalmente un buen día la Boulanger le dijo, ¿usted qué tocaba en Buenos Aires?, Y casi con vergüenza este tipo dijo tango. ¿Y qué banda? ¿Y qué y qué instrumento? Bandoneón. ¿Cuál? Bandoneón. Ah, sí, dijo la Boulanger. Alguna vez escuché ese instrumento. A ver, tóqueme en el piano alguna de de las cosas que usted compuso en Buenos Aires. Y entonces este tipo comenzó a trabajar en el piano uno de sus tangos. La Boulanger no lo dejó llegar al final. Le dijo, "No, no, pare, pare, pare." vuelva a Buenos Aires. Esto tiene alma cuando usted lo, lo otro Lo otro es demasiado frío, esto es de carne y hueso. Volvió y se reinventó a sí mismo y empezó la etapa de la revolución de Astor Piazzolla. Fuga 9 de 1975 en la versión de Pedro Chemez. Y realmente quiero felicitarlos, agradecerles, estoy emocionada eh, porque mi padre fue bandoneonista, tuvo un conjunto con violín, un cuarteto, violín con trabajo y batería, eh, daba serenatas, daban, bueno, este es muy difícil el bandoneón cuando fallece. 12 horas 52 minutos, estamos en el último capítulo de esta historia donde hemos resumido en 60 minutos de radio casi un siglo y monedas de tango en la República Argentina y lo hemos hecho a través de esa muy buena línea de tiempo que armó Pedro Chémez en un trabajo formidable llamado Tango y Origen donde lo que va recreando es en principio la Guardia Vieja después la línea que arma Julio de Caro la década del 40... ...y la gran revolución final a través de Astor Piazzolla. Pedro Chemes, buen día, ¿cómo va viejo? Gracias por haber venido. No, mil disculpas porque no, por hubo, un, hubo un error de horario que no sé es lo que lo lamento. No, por favor. Bueno, 100 años y monedas de tango en la Argentina... ...que como habíamos dicho en el presente tienen que ver con esos sonidos encadenados... ...que llegaron desde África, con La Habanera, con el tango andaluz con todo lo que se fue cocinando a fuego lento en esta Buenos Aires de finales del siglo XIX. Eh, vamos a definir esas tres o cuatro grandes etapas a través de pequeñas síntesis. Nos preguntaba la gente dónde ubicábamos algunos músicos dentro del estilo de la Guardia Vieja. ¿Qué era la Guardia Vieja? Bueno, eh, todas esas definiciones que tienen que ver más con, con la musicología sí, son, señor. son complejas, ¿no? Yo creo que ante todo lo que... Yo siento muy valorable es el tema de la creación colectiva uh -huh. y cómo se iban sumando las los distintos hechos culturales y, y no se iban separando, ¿no? Esa sensación de que no era que por, por un lado estaba la música de los jóvenes, uh -huh. <risa> sino que eso era como una sumatoria. Sí. Los muy academicistas dicen que existe una época del tango anónimo, otra que se constituye lo que es la guardia vieja... que el prototipo sería Villoldo uh -huh. y después toda esa transición hasta Julio de Caro y después de Julio de Caro podríamos decir que aparece Piazzolla uh -huh. pero bueno, sirven para pararse este yo creo que en realidad es como todo mucho más más dinámico sí, ¿no? claro. me, me da la sensación como músico si, ¿no? uh -huh. si, sí, sí, sí, paso mal. por ahí ahora <risa> <risa> Así que, sí, si querés podemos hacer, eh, yo no sé, venía corriendo y no te pude... Mirá, hemos, hemos repasado absolutamente todo y estábamos terminando con Fuga 9, así que fuimos de, de principio a fin, y, y por ahí nos faltaban esas, esos, esos tres o cuatro datos que por ahí parten desde lo, lo, lo, más, lo más musical y antropológico también. Sí, pero, y fíjate, mirá, que, que estamos llegando casi al, al final del disco, y, y Piazzolla es una persona y retoma mucho todo lo que es la guardia vieja. Sí, señor. Cambiándole los los lugares, digamos, lo que está en el bajo lo pasa muy a primer plano, el uh -huh. tan, tan, tan esas cosas que Es la banda de sonido de su infancia. Y sí, yo creo que además él es marplatense, entonces claro. toda la cosa criolla la tiene muy metida. Muy Hay una pequeña tesis en el trabajo como que de lo importante que ha sido el, en el transcurso que no es realidad mía, digamos yo lo he hablado también mucho con, con Horacio Salgán, que el tango, la, la cosa más fuerte del tango es, y que ha transitado todo el tango es el tema de lo criollo, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, mucha huella, canciones camperas. Todas esa, esas formas sí. de decir la música, el tango las incorporó. Uh -huh. Sí, sí, sí. Eso... En cuerpo y alma, de música y letra. Exactamente. Y en eso, bueno, el, el repertorio gardeliano tiene... Bueno, él viene a ser trabajo. un cantor nacional, pasa a ser el, el, el cantor de, sí, tango, esa de todos gran los tiempos. Digamos. Porque el cantor nacional es una institución que no abordan demasiado, ¿no? Y por ahí Meliomar no dejó de ser la, la gran continuadora del trabajo de Gardel. En esto de, con, con guitarras detrás... Con polleras. Y con, polleras. <risas> con guitarras detrás, tango, milonga, zambas, aires camperos lo que sea, pero entender que el cantor nacional tenía que ver con el folclore de adentro y el folclore del puerto. Sí, y a mí siempre todo eso, la verdad que siempre me llamó, siempre sentí que había algo muy fuerte ahí y, y que me tiraba, no sé por qué, pero mm. siempre fue algo muy fuerte, ¿no? Sí, sí, claro. Vamos a ir llegando con, con los sonidos de, de la Bidú, algo que agregamos al trabajo de Pedro Chémez, a ver, en todo lo que escuchamos de Pedro pasa exactamente lo mismo que con poder la vidú, digo, es tanto lo que queda fuera tan importante como lo que podemos meter adentro en 60 minutos de radio. La vidú va a simbolizar a todo el tango siglo 21 y fundamentalmente por un dato, es una orquesta típica que nace en Florencio Varela, y que nace de la mano de un tipo... Gabriel Bartolomé, violinista él, que estudia en la Escuela de Música Popular de Avellaneda. Las escuelas de música popular serán, en gran parte de este último cuarto de siglo, los que van a impulsar a mucha gente a hacer tango a través del formato de orquesta típica. Y esencialmente porque hay un hombre en esas aulas que se llama Rodolfo Mederos, que en ese momento vuelve a la música después de 4 o 5 años de silencio. Él quería volver a la orquesta típica, decía que se sentaba y miraba hacia la derecha, miraba hacia la izquierda y se veía solo, y que necesitaba tener dos bandoneones cada uno a su lado. Y entonces rearma con los pibes una orquesta típica. La primera que sale de ahí es la Fernández Fierro, nada más y nada menos. Y la segunda es la Vidú. Ya pasó el tiempo y Gabriel tiene en una línea de cuatro violines a dos de sus hijos integrando la vidú. Dame esos sonidos que tienen que ver con el tango siglo 21 para ir cerrando el programa de hoy la charla con pero es, estábamos charlando fuera del micrófono haciendo como siempre decimos el mejor programa de que no sale al aire, ¿no? al aire, que no sale no al aire. Pedro me gustaría irnos con una con alguna definición que tenga que ver con esa con el resultado de esa línea de tiempo donde hay tres o cuatro estaciones ineludibles que fuiste repasando hace un ratito, que nace en la Guardia Vieja que termina en pie sola o que continúa de alguna manera el brazo de estos tangueros siglo 21 de 20 y mucho y 30 y poco que están armando un cancionero nuevo que dejan de, de recrear para para crear ¿Cómo podríamos sintetizar toda esa historia mira desde mi un muy humilde lugar este, yo sentía que yo tengo pibes a, a mí me gusta mucho me ha gustado mucho y me gusta todavía leer con ellos y compartir con ...y yo quería hacer como un relato de un cuento... ...¿por qué también? ...porque sentía en, en las edades de ellos... ...que había mucho vacío... ...que el tango... ...en los compañeritos, todo ni siquiera existía... Claro. digamos ...no es que no les gustaba... ...no existía... ...entonces bueno... ...un poco la idea de este trabajo... ...que no es un trabajo así musicológico... ...rígido, nada... ...es como hacer un relato... ...no la historia, sino un relato... ...como uno le contaría a un hijo... ...o uh -huh. a un amigo... De los distintos momentos del tango, que además no es un solo momento, porque a el tango se cree que es solo un momento y, y que tuvo muchos colores, muchas transformaciones, que no en un principio no estuvo el bandoneón. este y, y bueno, ese es un poco, como que me parece que el tango tiene mucho para dar, a, a muchos géneros, que yo no sé cuál va a ser el destino del tango. Otro día me comentaron una frase muy divertida que le preguntaban que a Troilo, no no sé la, ver la veracidad pero vale eh, decían que eh, si el tango se iba a acabar alguna vez y dice si el imperio romano se cayó te imaginás que una se sí. vez a mí me cuesta a mí me cuesta hablando por radio hablar de, de esas sentencias de muerte a este micrófono le han dado sentencia de muerte hace más de medio siglo y sin embargo cada vez hay más radios y más palabras por lo tanto una esta altura lo que hace es esperar ver yo observar. creo que yo creo que lo que merece el tango es que me eh, Entrar dentro de las posibilidades de ser escuchado, de ser eh, conocido. Y bueno, y del que lo ama, que lo ame. Sí, sí. Que... Ahora, si va a ser música de masas nuevamente, eso realmente se escapa, digamos, a las posibilidades. Lo que sí, yo creo que sí es un género que se merece ser conocido. Y cuando es conocido, y te lo digo porque, por ejemplo, el que hizo la tapa, que es muy una tapa muy bonita, el disco, él era de esos tipos que no podían ver el tango. Y ahora se la pasa escuchando tanto. Claro. Y eso es un poco eh, lo, que creemos, lo que creemos, el objetivo fue hacer eso. pero gracias por haber venido, muchísimas gracias. No, disculpa no, el horario, por favor, estoy clavando puñales. No, eh. por Dios. 13 horas, 2 minutos, ya es tiempo de noticias en la radio pública, volvemos el próximo sábado. El especial tendrá que ver con Atahualpa Yupanqui. Va a venir a darnos una mano José Seña con su guitarra, que allá por el año 2008 grabó un discazo con todos los temas de Atahualpa. Chao, hasta el sábado que viene.